Empoderades nace de la iniciativa de nosotros, los estudiantes del Departamento de Aplicación Docente, de encontrar un espacio en común para poder manifestarnos sobre aquellas causas que consideramos razonables, ya que es una necesidad colectiva, es decir, todos queríamos encontrar este medio para expresarnos y fomentar nuestras ideologías.